Diego, astrología esotérica, aquí en la introducción tú me envías un texto que dice que la astrología esotérica tiene como objetivo el reconocimiento del ser humano en su dimensión espiritual y evolutiva, interrelacionando su realidad física y psicológica, eso suena muy bonito en la teoría, ¿qué es eso? Bueno, sí, es una, es una aproximación ¿no? a uno de los tantos... aspectos que definitivamente unen la astrología eh, en la última parte de nuestra charla yo sostenía que la astrología eh, dependiendo de las escuelas pues tiene unos enfoques eh, y hay enfoques muy físicos no muy materialistas válidos uh -huh. hay enfoques muy psicológicos hay enfoques muy de relaciones es decir hay enfoques para gustos Eh, de manera muy amplia el, el tema de la astrología esotérica pues tiene eh, tiene digamos una raíz supremamente ancestral eh, lo importante es encontrar en la astrología pues un nivel de evolución ¿sí? porque pues algo de lo que tú mencionas allí es evolución de hecho el ser humano evoluciona las ciencias evolucionan y pues tal evolución Pues hoy día no se concibe como un tema eh, lineal, ¿no? Lo lineal sugiere que, que, que los seres humanos evolucionan en el tiempo, lo cual es cierto. Sin embargo, desde el punto de vista de la conciencia, dicho componente lineal desaparece. Me explico un poco. Si tú observas, eh, el tema de la evolución se puede resumir un poco en una imagen, que es la espiral, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno en la espiral tiene ocasión de observar que si bien... Uno está empezando procesos que asemejan un círculo. Ese mismo círculo nuevamente reinicia y de seguro lo hace, pero en una escala mucho más alta, en una octava superior. Uh -huh. Ese concepto evolutivo hoy día pues, se tiene en cuenta, se ha tenido en cuenta y se seguirá teniendo en cuenta en, cua en cualquier tipo de conocimiento humano. Sin embargo, al referirnos a una astrología esotérica, pues la astrología esotérica va a tener en cuenta ese factor predominantemente evolutivo. Y dentro de ese factor predominantemente evolutivo, no sería necesario considerar que esoterismo hace alusión a algo, digamos, total y absolutamente subjetivo. Sino más bien a una concepción un poco más profunda. Como profundidad uno pudiera tener en cuenta ciertas palabras. Algo metafísico, o sea que va más allá de lo físico. Algo mucho más intangible. algo mucho más eh, hermético, porque pues, la misma astrología esotérica recibe el nombre de astrología hermética, por aquello del dios Hermes, ¿no? que es el famosísimo Mercurio de la tradición egipcia, a quien le eran encomendados salvaguardar ciertos conocimientos y mantenerlos herméticos, precisamente para aquellos adeptos o iniciados que tuvieran dentro de sí la capacidad de recibir ciertas enseñanzas. Por lo tanto... Eh, la astrología tiene un engranaje ancestral, profundo, esotérico, hermético, metafísico. Es y ha sido una ciencia sagrada en el sentido de que, pues, era y representaba la comunión del ser humano con sus dioses, consigo mismo, con su esencia. Y, por supuesto, eh, en, ese, en esa búsqueda, pues, probablemente la astrología ha tenido también aspectos que le han desarraigado, la ha vuelto también profana. cierto Ajá. y al volver la profana pues la le, le ha quitado un matiz sagrado por cuanto que por cuanto en muchas ocasiones se vio desgarrada lo se vio de pronto mutilada de una esencia una esencia que subyacía de forma profunda por lo tanto hablar de esoterismo es hablar de profundidad no hace tanto alusión a temas eh, de los cuales no podamos tener una certeza porque pues un, indiscutiblemente La astrología tiene como objetivo fundamental que existan demostraciones. Sin embargo, en el mundo físico las demostraciones se miden, ¿no es cierto? ¿Qué nivel de densidad hay? Si, por ejemplo, estamos observando un elemento, podemos tener elementos apropiados, ¿verdad?, para medir la presión atmosférica. Podemos tener eh, elementos apropiados, por ejemplo, para medir la temperatura corporal. Podemos tener eh, elementos... Eh, apropiados para registrar fenómenos de carácter externo, sin embargo cuando se trata de medir fenómenos de tipo interno, pues es obvio que no disponemos de, ex de elementos lo suficientemente específicos para hacerlo, por lo tanto el primer y gran elemento para introducirnos en ese mundo subjetivo es nuestra simple y llana conciencia, entonces la astrología se ha fundamentado precisamente en una observación y esa observación la constituye precisamente una ciencia por cuanto es observable y verificable en muchos de sus procesos, bien sean matemáticos, físicos. Sin embargo, cuando de considerar lo intangible se trata, también hay unas formas y esas formas pues vienen acompañando algo que es el desarrollo interior del ser humano. Por desarrollo interior pues entendemos sus emociones, su mundo psicológico, pero también eh, se plantea como... como inquietud, eh, hallar respuesta a algo más trascendental. Y dentro de esa búsqueda trascendental, eh, pues asignar un valor o asignar una denominación a ese mundo superior, pues ha recibido eh, a lo largo del tiempo muchas aproximaciones, desde el punto de vista, bien sea espiritual o religioso. Algunos han llamado a este, a este punto trascendental Dios... Otros le han llamado el alma, otros le han llamado el proceso o el ser real o el proceso de individuación. Entonces, intentar entender la astrología esotérica es intentar entender que el ser humano es una entidad trascendental y que por supuesto desligar su origen eh, divino es de pronto hacerle un poco profano. deslegitimarle su sentido sagrado y por supuesto cortarle algo que en esencia pues nos une a todos. Hoy día pues tenemos un conocimiento bien interesante que ha surgido en, en función al mismo desarrollo científico porque desarrollo científico parece confirmar muchas cosas que el ser humano siempre presentía y que de una u otra manera pues o no se podían verificar o en muchos casos pues era difícil hacerlo. Hoy día cada vez se confirman más fenomenologías de tipo interno, trascendental, a través del yoga, de la meditación, de la trascendencia, de pruebas incluso con escáneres cerebrales, por ejemplo, en los cuales se, se, se demuestra que si bien nuestro cerebro es la máquina que regula nuestro cuerpo, pero eso que se llama conciencia es algo que va más allá del cerebro. ¿sí? Por ejemplo, ya hay muestras que registran efectivamente... Que un individuo aún sin funciones cerebrales tiene conciencia, sí. Uh -huh. Esto se da, por ejemplo, en casos en los cuales una persona bordea la muerte, o incluso en eventos en los cuales una persona llega literalmente de una muerte cerebral, en donde pues lo lógico, veas, sería que un individuo no tuviera conciencia, pero lo, las experiencias y las observaciones demuestran que la conciencia es algo que trasciende la misma función cerebral. Entonces Eh, este curso pues tiene la necesidad de explorar eh, ese mundo profundo, intangible es un mundo altamente subjetivo y por lo tanto es bueno advertir que no se trata de hacerlo de una manera facilista sino muy por el contrario tomando unas tradiciones herméticas de gran sabiduría en esas tradiciones herméticas de gran sabiduría pues en lo más reciente desde luego están las corrientes teosóficas o la sociedad teosófica, está el rosacrucismo, está el nox el gnosticismo ancestral, y están todas las escuelas, digamos, que desde el punto de vista eh, espiritual han estado allí, acompañando, digamos, los procesos religiosos. Por ejemplo, en el Islam, la corriente esotérica es el sufismo, ¿sí? En el judaísmo, la corriente esotérica es la cábala, ¿sí? Uh -huh. A través del sohar Y digamos que contemporáneamente, pues ha habido muchos... grupos o escuelas que pretenden dar enseñanzas que hoy día confirmamos cada vez más. Hablar efectivamente de centros energéticos como centros de vitalidad, llamados por diversas culturas como chakras, ¿verdad?, como centros energéticos. Es hablar de que, pues, indiscutiblemente el ser humano responde a una escala vibracional. Y en esa escala vibracional, pues, si bien tenemos un cuerpo físico, dentro de nosotros también habitan cuerpos sutiles. Sabemos de su existencia, porque lo sentimos, pero lo percibimos, pero ya las pruebas recientes experimentales y, an, y, y algunas, digamos, de carácter médico lo han demostrado. En el caso concreto, la acupuntura ciencia milenaria siempre consideró que el bloqueo de ciertos centros energéticos, desde los grandes como chakras, pero los pequeños como nadis, eran sencillamente causas de desequilibrios a nivel del ser humano. Pues sabemos hoy día que precisamente ese cuerpo energético es tan tangi, intangible, pero al mismo tiempo tan real, que dicho, de dicho cuerpo energético pues dependen, entre otras, ciertas glándulas endocrinas para su perfecto funcionamiento. Entonces empieza uno a revisar, por ejemplo, la, la, la, la tradición védica hindú, ¿sí? y va a dar cuenta pues, de que de una u otra manera siempre se ha considerado el ser humano algo más trascendental. Y cada cultura pues, ha dado una, un nombre a esa, a esa búsqueda trascendental. Diego, eh. espérate, antes de, de, de seguir profundizando en los temas, me gustaría hacer uh -huh. como, como un pequeño eh, review o, o, o background de, de, del alcance de esta propuesta. A ver, hablando en términos generales, lo que normalmente nosotros ent entendemos por esoterismo, yo digo sí. normal es la mayoría de personas que en algún momento han oído hablar el término o, o de alguna forma lo han... conocido es a través de algo que creo que se puede denominar el esoterismo popular, o sea que son eh, tendencias o, o, o ya extremos de, de ciertas técnicas esotéricas más profundas, como son por ejemplo, o, o bueno lo que conocemos normalmente como esoterismo popular es lo que lo que estaría por ejemplo en los términos de, de nueva era, tarot, magia, geomancia, la misma astrología a cierto nivel eh, superficial, el Chin eh, velas, perfumes, eh, eso a, a ter, en términos populares. Ahorita, oyéndote hablar, y yo también estoy haciendo un poquito de investigación, hay corrientes esotéricas muy profundas, muy antiguas, de bastante desarrollo, a nivel de oriente, a nivel de occidente, tú nombraste algunas, la cábala el sufismo, el tantra, el mismo taoísmo, En occidente, la, la francmasonería, el nocticismo, la teosofía. Bueno, eh, ese es como un contexto muy amplio, muy profundo, eh, pero a mí, o sea, esto que vamos a hacer es una iniciación, bueno, no es una iniciación esotérica, sino es un conocer y tener ciertos argumentos de lo que es el oceoterismo aplicado eh, hacia la astrología, ¿es correcta mi apreciación? correcto okay. es decir, el, el, el gran objetivo es, pues no pretende un curso de determinado tiempo abordar y mezclar todo el conocimiento esotérico de hecho las grandes sociedades secretas que han existido y seguirán existiendo pues, lo que hacen es llevar una, un esquema de enseñanza y, y son años de aprendizaje pero pues la astrología tiene esa extraordinaria capacidad de síntesis para poder universalizar un concepto y un pensamiento esotérico es que el pensamiento esotérico es un pensamiento profundo que lejos de ser a científico es totalmente verificable no uh -huh. entonces en ese en ese en ese en ese punto llegamos hoy día a entender que el esoterismo está más ligado a la física que cualquier otra cosa eso, de allí... eso, eso me llama la atención perdón que te interrumpa y a, y a eso sí. quería ir ahorita Que es que en, en, en, en el contenido que tú me enviaste para dar marco teórico, sí. hay una gran referencia a dos áreas que uno de entrada diría no tiene nada que ver con el esoterismo, que es la psicología transpersonal evolutiva y la física cuántica y teoría del holograma. Con, y tu nombras unos personajes. ¿cómo, o sea, ¿Por qué? ¿Por qué al ver astrología esotérica tenemos que ver necesariamente estos temas bajo tu, tu enfoque? Bueno, esto surge más como una necesidad personal. Es decir, yo a semejanza de, de muchas personas he recorrido caminos, Ajá. y yo estoy absolutamente convencido que el 95% de los astrólogos, independiente de su formación y de su enfoque astrológico, se han iniciado en una corriente esotérica, ¿sí? Ajá. Y si hacemos la encuesta, la mayoría, seguro. O muchos han empezado por el lado del yoga, o muchos han empezado por alguna fraternidad, o muchos han empezado por el, la masonería, o muchos han empezado por la metafísica, o el gnosticismo, la teosofía. Es decir, son pocos los pues, que de pronto no han hecho una escala en alguno de esos temas. Lo que sí ha sucedido es que el conocimiento se fragmenta, ¿no? Y cuando un conocimiento está fragmentado, pues entonces no hay seriedad, y más que no hay seriedad, de pronto hay ambivalencia, porque se mezcla un conocimiento profundo con un conocimiento superficial, entonces aparecen pseudo eh, conocimientos muy apropiados a este momento, o a ese, o ese esoterismo popular que tú llamas, en donde se mezclan o se trivializan cosas, ¿no?, con un ánimo mercantilista. Uh -huh. Ahora, digamos que como iniciativa esto surge porque pues en mis comienzos tuve ocasión de recorrer grupos, Eh, estar vinculado, por ejemplo, a la sociedad teosófica, o haber hecho incursión en grupos Rosacruces, en haber estado, por ejemplo, en la jefe de Bogotá, en la Gran Fraternidad Universal, que es una escuela que, pues dentro de sus conocimientos está la astrología, pero pues muchas otras disciplinas orientales, el haberme interesado por la cultura oriental védica, el haberme interesado incluso por la metafísica, ¿sí? uh -huh. la metafísica de... <coughs> De origen eh, con Imén, de Sedeño, es decir, haber, haber oído y escuchado muchas tendencias, y eso queda, digamos, eso resuena, eso eso está allí latente, cosas con las cuales uno a veces comparte o no comparte ciertas cosas, Ajá. pero básicamente se llega a un punto en el que se va entendiendo que si tú hablas con un, con un miembro de la Cábala, pues el cabalista tiene unos elementos profundos, lo suficientemente respetables, que pueden ser coincidentes con un individuo que habla del sufí. o con un individuo que ha pertenecido a una logia amazónica. Entonces, uh -huh. todos esos saberes ancestrales, en mi inquietud, debieron en algún momento eh, tener un origen. Entonces, indagando en el origen, pues encontraba que muchos de los grandes alquimistas eran grandes científicos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿la alquimia contemporáneamente qué es? La alquimia es la ciencia madre de la, de la química, por ejemplo. Como la magia ancestral es la ciencia madre de la física, ¿verdad?, como la astrología es, digamos, la ciencia madre de la astronomía. Entonces era curioso que en la vida ancestral, cuando no existía esa separatividad entre el positivismo racional y el mundo subjetivo, el mundo subjetivo ha quedado más bien en función de místicos y religiosos, en cambio el mundo positivista ha quedado en manos de, de lo que llamamos científicos. Sin embargo, los antiguos conciliaban un tema y otro. Por ejemplo, el señor Newton, el más destacado, uno de los más destacados científicos de nuestra historia, pues era, entre otras, un gran alquimista, ¿sí? Y en su haber había literatura de carácter gnóstico, de carácter esotérico y, por supuesto, de, de teorías científicas. O sea que, si uno revisa la historia de Newton hacia atrás, todos los grandes científicos o eran masones, o eran esoteristas, o eran, alquim eran alquimistas, o eran personas interesadas en un descubrir. De hecho, la ciencia surge como la necesidad de ir un más allá, Entonces, fíjense que en el esoterismo no hay mucha mucha diferencia con los grandes científicos, porque el científico intenta ir más allá. El esoterismo, el esoterismo siempre planteó la necesidad de ir aún más allá. De hecho, esoterismo es algo que, si uno lo lee o si considera la palabra desde el punto de vista etimológico, es algo que tiene como necesidad de profundizar e ir aún más allá, desde el punto de vista interno. Por lo tanto, estos individuos eran personas que sustentaban muchas de sus búsquedas, de tipo espiritual, en lo que ellos llamaban el mundo físico. O sea, no había tal separatividad, sino cada uno de los escenarios tenía sus formas y sus leyes. El mundo físico tenía sus leyes, pero los mundos subjetivos tenían los propios. Entonces, citarte todos los grandes filósofos, místicos, eh, científicos que han ligado el conocimiento científico con el conocimiento espiritual, pues sería evidentemente para una charla muy interesante de historia, de alquimia, de magia. Entonces, en, ese, en esa búsqueda, pues hay un, un personaje que a mí me marca profundamente. Eh, es, el, es un pensador contemporáneo, un pensador eh, llamado Jiddu Krishnamurti, ¿sí? Uh -huh. Miembro de la sociedad teosófica. Fue considerado una especie de avatar. Eh, fue educado, fue, digamos, esperado su nacimiento. Sin embargo, en su educación... y en su formación se esperaba que fuese una especie, digamos, de Mesías. Llegado a un punto, él se da cuenta de que el objetivo que primaba en estos casos no era un objetivo noble, sino era más bien un objetivo de orgullo. Y aunque había mucha gente en torno a él, o a su, a su esperada, digamos, visión, eh, eh, pues lo que él encontraba en su entorno era más bien una serie de situaciones que, que eran todo lo contrario a una verdadera búsqueda espiritual, lo que hace el señor Krishnamurti es romper de tajo con la sociedad eh, teosófica y decir, bueno, definitivamente el hombre debe andar solo y en ese andar solo, pues no seguir maestros, ni grupos, ni religiones, ni filosofías la verdad es algo por descubrir y en esa verdad por descubrir pues cada uno debe hacer una búsqueda entonces él empieza a hacer unas pláticas, unos análisis, unos discernimientos acerca de que el estado de realización de un ser humano se deriva básicamente de un estado mental Entonces, Krishnamurti es el, uno de los grandes pensadores que lleva al individuo, primero, a autoanalizarse, a ser consciente de sí, a identificar que, el, que lo que se observa es uno con lo observado. Y a partir de ello es un individuo que te, te mete dentro de, la, dentro de la profundidad psicológica. A tal punto que él dice que cuando la, el, el pensamiento que se, ha, que, que se ha generado a través de los condicionamientos cesa, cuando el pensamiento que surge de los anhelos, de los miedos, de los temores cesa, es cuando realmente el ser humano encuentra una paz, y esa paz es profundamente creativa, y es un estado indescriptible. Entonces, digamos que en sus pláticas uno lo que encuentra realmente no es nunca un sentido anti-espiritual, anti sino más bien antidogmatismo, en el sentido, digamos, Ajá. organizacional, en el sentido del orgullo, en el sentido de digamos de lo que habitualmente hace que, que un individuo asuma como, como sentido espiritual Super. Señor, el señor murti te, te, te complemento esto empieza a hacer unas charlas con físicos entre Ajá. ellos el señor David Bond okay. que es uno de los físicos más okay. destacados de, del siglo anterior muy cercano a Dennis Gabor el que obtuvo el premio Nobel de Física en torno precisamente al holograma Ajá. en estas charlas con David Bond El uno desde el punto de vista de la física, el otro desde el punto de vista de la espiritualidad, empiezan a sostener charlas en las cuales, pues lo que uno plantea desde la base científica y el otro desde el punto de vista de su mundo interno, pues lejos de ser antagónicos son más coincidentes. Y los acercamientos entre un físico y un místico en estas charlas, concretamente en un libro que se llama Más allá del tiempo, me impactan profundamente. Entonces encuentro... que lo que el señor Krishnamurti en sus búsquedas internas espirituales manifiesta le unen perfectamente a un sentido de una u otra manera trascendental que se encuentra desde el punto de vista de la física. De ahí entonces eh, surge en mí una inquietud y es cómo unir todo ese mundo sagrado ancestral, bien sea del gnosticismo, bien sea del rosacrucismo, bien sea de la cábala, y cómo integrar y encontrar que en cada uno de esos escenarios ha estado la astrología, y cómo encontrar que todos los conocimientos hoy día relacionados con los campos morfogenéticos, relacionados con el holograma, relacionados con la cuántica, relacionados con el relativismo pues son eh, expectativas tan profundas que lejos de encontrarlas distantes al esoterismo las encuentro muy profundas Total es un acercamiento que se viene a reforzar en el caso mío con los postulados más serios que se han hecho al respecto en torno a lo que es el, la aproximación del ser humano a una astrología esotérica seria concretamente dos escuelas la escuela arcana de Alice Bailey basado en los trabajos del tibetano y por supuesto la línea teosófica hay otras escuelas adicionales herméticas que han contribuido por ejemplo la de Omran Micaela Iván Hoff si ¿sí? la de Max Heindel ¿no es cierto la de bueno serían muchos u otros los que están allí pero pues para hacerte un poco más breve la, la relación Encuentro que muchos de estos tratados son coincidentes con lo que hoy día observamos en muchas corrientes de pensamiento, ¿no es cierto? Ok. No, pues a mí me enganchó este tema, soy muy sincero. Bueno, de hecho a mí siempre los, los temas de esoterismo me han llamado la atención, aunque no he profundizado con la, con la disciplina que debería hacerlo, si he tenido oportunidad de leer algunos documentos. Pero aquí lo que me llamó la atención realmente es el tema de física cuántica, Este es un tema que a Diego le conocí hace como año y medio, dos años, a raíz de unas invitaciones que, que hiciste unos talleres presenciales. Y, y por cuestión de agenda, por pues, la verdad, nunca pude asistir. Y fue en la época en que conocí The Secret, ¿no? Física cuántica y Secret, The Secret y ley de atracción, cómo se mezclan, cómo. Y, y tu invitación iba muy a eso. Eh, pero me llamó más la atención fue la referencia a, a Niels Bohr. y a David uh -huh. Bohm, que son físicos, eh, yo, sí. yo he tenido experiencia de conocerlos pues, a raíz de mi, de mi educación profesional, en, en, me acuerdo de mis años de universitario que tomé física cuántica, y es una de las materias que más me gustó, una de las más complicadas, pero también una de las que más me sedujo, porque uh -huh. conocer ese mundo subatómico, subcuántico... y bueno desde mi perfil llevarlo a la matemática de la racionalización pues es algo muy eh, gratificante muy placentero en lo en lo personal no sobre todo en el plano intelectual y cognitivo y y hacer esa simbiosis con con algo que también me gusta mucho que es el, el crecimiento la trascendencia pues es algo que realmente me sedujo <ríe> y ahorita yéndote a hablar pues pues eh, hay otros elementos que no hemos nombrado por ejemplo que en Wilber también es un, un autor que me gusta mucho Eh, uh -huh. y también tú lo nombras en, en estos procesos de, de desarrollo. Entonces, creo que es una, una propuesta interesante de, de empezar a dar esos primeros caminos o, esos, o recorrer esos primeros caminos dando pasos, eh, teniendo como un, un marco teórico claro y amplio de lo que el esoterismo es con la visión astrológica. Aquí tú uh -huh. nombras... ¿Aria? Da, di, tranquilo. Mira que hay un hay, hay un científico que de los que uh, están allí mencionados pero hay uno significativo que es como digamos eh, un alguien que genera un nombre muy especial que es Frigio Capra no uh -huh. el famosísimo autor del tao de la física no uh -huh. eh, fíjate que ahí es, hemos mencionado Neil Bohr a David Bohm a Dennis Gabor uh -huh. todos ellos son físicos con alcances de tipo profundo profundo en el sentido de que no niegran a priori Situaciones que, insisto, eh, están allí. Y estos personajes unidos a pensadores como Carl Jung, ¿no? Eh, eh, eh, tienen un punto o una denominación importante. El uno, desde la observación física, encuentran un sentido trascendental. Los otros, desde la visión psicológica, Carl Jung, intentan a través de sus búsquedas psicológicas hallar un sentido. digamos, más profundo del ser humano. Entonces, de Carl Jung van a surgir individuos que asumen, como Ken Wilber, el que tú mencionas, él es un psicólogo, pero a la vez un físico. O sea, que él ya en su, en su ADN, en su energía, en su, en su esencia, trae consigo la visión del psicólogo como la visión del físico. Y pues podemos decir que, que aquí se resume un poco los pensadores que posterior al, a él han llegado. Citamos concretamente pues, al señor Stanislav Grof, ¿no es cierto?, o a otros individuos que... A definitivamente Saguioli, A Roberto Zaglioli. Roberto Saggioli es un psicólogo eh, de una técnica llamada la psicosíntesis. A partir de esa técnica de la psicosíntesis, ¿Sí? Roberto Zaglioli es un italiano que tuvo cercanía con Alice Bailey. Ah, okay. Alice Bailey es la, digamos, creadora del movimiento La Escuela Arcana. La Escuela ¿Sí? Arcana es una especie, de, digamos, de fundación... Paralela o, o una, una línea alterna a la sociedad teosófica, sociedad teosófica que fue liderada por la famosísima Madame Blavatsky. Eh, Roberto Sagioli, pues siendo un psicólogo, está muy metido de lleno con la, con, la, con la escuela arcana, sin embargo, él es un hombre de pensamiento científico. Él desarrolla una terapia, insisto, llamada la psicosíntesis. Esa psicosíntesis es la que ha servido de base, por ejemplo, la, al enfoque estructural astrológico de la escuela Huber, para mencionarte. Eh. escuela en particular, o sea, la escuela Huber como tal, es una escuela que fundamenta sus, sus enseñanzas precisamente en Huber, pero Huber es esencialmente un adepto a la escuela arcana y por supuesto a los lineamientos de Roberto Sagioli. Entonces uno va encontrando una, una, unas formas de acercamiento muy interesantes entre pensadores, psicólogos y físicos que entienden que el ser humano es una entidad mucho más trascendental. La ciencia física ya nos ha demostrado que somos evidentemente producto de nuestra genética, de nuestro ADN, de nuestro entorno. Sí, pero hay algo más allá. En esa búsqueda de ese más allá, pues muchas celebridades y hombres profundos han intentado hallar respuestas. Y fueron las mismas respuestas que buscaron en la antigüedad hombres como Newton, hombres como Kepler, ¿verdad? Y pues por no mencionar definitivamente todos los clásicos... Griegos que siempre entendieron la relación entre su mundo físico, pero también entre su mundo es trascendental. Entonces, ¿cuál es la idea? Que dentro de ese compendio de enseñanzas, yo tuve ocasión de estudiar muy detenidamente los tratados de la escuela arcana, los tratados de la escuela teosófica y concretamente los tratados del tibetano, que es un maestro espiritual, quien a través de Alice Bailey, no vamos a hablar de canalizar, que esa es como una palabreja muy propia de nuestros tiempos, pero sí que envía una enseñanza a través de Alice Bailey, y se queda resumido en unos excelentes tratados que se llaman tratados de psicología esotérica. En esa psicología esotérica hay cinco tomos. El primero de ellos es psicología esotérica 1, el tratado número 2 es psicología esotérica 2, el tratado número 3 es astrología esotérica, el tratado uh -huh. número 4, Cuatro es la curación esotérica y el tratado número 5 es un tratado grandísimo que se llama el tratado del fuego sagrado, entonces son son son compendios de un conocimiento tan profundo en donde eh, si uno lee esto fue escrito alrededor del año 1940, uh -huh. lo que allí se plantea es una aproximación futurista a lo que se está viendo, por ejemplo tú mencionas ahora la famosísima ley de atracción digamos que eso es un nombre contemporáneo con más mercadeo digamos de una manera más con un, digamos una nueva parafernalia, un nuevo sí. mercado. Pero eso ya lo planteaba el tibetano hace muchos años, en otros términos o en otras terminologías. Sí. Eso ya lo plantearon, por ejemplo, Unity, ¿verdad? En los sí. Estados Unidos, después la escuela metafísica hizo mucho énfasis en que de una u otra manera el ser humano puede manejar elementales o puede atraer energéticamente cosas. Hoy día muchos físicos hablan de las posibilidades de elegir conscientemente situaciones de realidades paralelas y hacerlas, digamos, de, de, de qué sugeriría de pronto hacer una teletransportación o qué tomar del mundo profundo y materializarlo. Es decir, se abren tantas situaciones que uno dice ¿esto es acaso producto de un mago, de un místico, de un científico? Entonces, en ese acercamiento, eh, pues llega la astrología y tiene que llegar, ¿por qué? Porque la astrología, insisto, tiene la posibilidad... de darte una aproximación a un mundo mucho más profundo, más intangible, y pues con esto el curso no pretende, o, o, o si lo o si nuestro objetivo es que se traten temas tan profundos, pues la idea no es que se quede en un aspecto tan subjetivo, sino que pues, la misma astrología esotérica le revela a uno pautas profundas, arquetípicas de desarrollo existencial y cosas que también son observables y verificables. O sea que el objetivo del curso es mirar, como hipótesis de trabajo, ese acercamiento hace ser trascendental, identificar eh, factores de psicología profunda en cada uno, pero también ese desarrollo interno. Y hacerlo pues va a significar que mucho de lo que allí se expone también es observable. O sea, no es un curso subjetivo, sino que es algo que ya a lo largo de este curso yo lo vengo impartiendo hace como unos ocho años. Cada vez es mucho más ilustrativo. Además porque es un curso que... usa los mismos elementos que se usan en la astrología clásica, es decir, los planetas, los signos y las casas. Lo que hay, como puede suceder, como cuando alguien trabaja astrología horaria, es que, en la, pues por citar un ejemplo, cuando alguien trabaja astrología horaria, ¿sí? pues se usan los mismos planetas, signos y casas, pero con unas, digamos, reglas de juego diferentes, a como, por ejemplo, se usan en la revolución solar, a como se usan en la sinastría. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la astrología esotérica, Los mismos planetas, signos y casas se usan igual, perdón, se usan, no son los mismos, pero se usan de formas metodológicamente distintas, lo que hace que uno, a través de un, de un análisis de carta o de astrología esotérica, tenga opciones, primero, de un mayor reconocimiento desde el punto de vista psicológico, segundo, identificación de procesos arquetípicos ancestrales que te conectan con tu mundo espiritual, tercero, identificación de sucesos incluso desde el mundo de... desde el punto de vista físico porque hay sucesos y aquí nos involucramos en un terreno muy sensible el estado de conciencia ¿sí? entonces yo quisiera en ese punto pues eh, centrarme un momentico o sea, ¿qué es lo que puede significar estado de conciencia? porque pues el estado de conciencia habitualmente va, va ligado un poco a lo que es la palabra evolución según ese concepto en una escala evolutiva la evolución para nuestra mente racional sería como una montaña ¿sí? Quien está más evolucionado está en la cima de la montaña, por ejemplo. Quien no está tan evolucionado está apenas comenzando a avanzar la montaña. Ajá. Digamos, esa sería una imagen para nuestro modelo racional de, de lo que sería evolución. Si ustedes lo quieren tomar así, pueden hacerlo. Sin embargo, la evolución tiene un concepto contemporáneo muy diferente. En el sentido de que el ser humano de por sí ya nace con un sentido de, de totalidad. Es lo mismo que pasa con la teoría del, BIM, del Big Bang. En el Big Bang, en ese, en ese átomo primordial ya está todo. ¿sí? Pero una vez explota el Big Bang, lo que, ya estaba lo, que ya estaba allí lo que ya estaba allí latente se manifiesta. O sea, esta es una teoría muy interesante. En el, en el ser humano ya hay algo que está latente. Lo que pasa es que aún no está manifestado. Quiere decir que quien tiene un mayor... Un mayor grado de evolución es aquella persona que tiene un mayor grado de conciencia. Y el mayor grado de conciencia es aquella persona que se da cuenta de algo. En términos del físico de David Bond y de Krishnamurti, es un insight. Para ellos la palabra insight en el inglés es, digamos, un grado de profundidad. Unir más allá. Entonces es como si tú y yo tenemos las mismas potencialidades, las mismas bases, pero de pronto nuestra evolución es diferente en el sentido de que tú puedes ver algo que yo no veo. Que aunque tú lo tienes y yo lo tengo, tú lo notas que lo tienes y quizás yo no. Ajá. En ese insight quizás la evolución se entiende como eso. Como que alguien está en capacidad de darse cuenta. Que es accesible a darse cuenta de ese algo que está más allá. Y es lo que permite que el ser humano sea más pleno. que como lo dijera Carl Jung u otros pensadores, llegar a ser más consciente de lo que ya está latente, de ese ser real que está dentro de ti, es lo que te hace pleno. Cuando tú estás muy desligado de tu centro, de tu ser real, pues digamos que en este caso eh, estás más lejos de tener un grado de conciencia y por ende estás más preso de tus miedos, de tus frustraciones y quizás de cierto fatalismo en muchas cosas. Desde de ahí se derivan experiencias alusivas, por ejemplo, a las experiencias, al proceso kármico. Digamos, la idea es observar. Hay uno de los puntos del, del curso que dice Astrología Kármica. Eso es bueno entenderlo porque pues, la misma palabra karma hoy día es un cliché, ¿no? Mal entendido. Como la palabra Dharma, por ejemplo. Entonces, es poner en, en, en contexto muchos temas, digamos, de, de, de origen incluso oriental hindú y trasladarlos a nuestros cursos, pero de una manera accesible. E insisto, pues es un conventio de astrología, pero muy esotérica en el sentido de que la misma astrología a uno le permite despejar inquietudes, siga o no siga los lineamientos astrológicos. Por ejemplo, puede ser una excelente alternativa para personas que eh, siguen unos caminos y entender su origen y el por qué están allí. O sea, revela pautas ancestrales, evolutivas, en fin, esa es un poquito la descripción. muy grosso modo de lo que podemos podemos en, en, encontrar allí Diego, lo que lo, lo que yo puedo entender es que el el curso está basado en el en el en los trabajos del tibetano sí correcto o sea el, el tercer módulo que tú nombraste y lo complementas con, con las disciplinas que hemos venido nombrando sí uh -huh. okay, perfecto listo y los temas Aquí tú enumeras los siguientes temas. Interpretación esotérica y psicológica de la carta natal. Esas son las sí. nuevas reglas de juego que dices, para los mismos elementos. Las nuevas reglas de juego para los mismos elementos, correcto. Que los elementos son planetas, signos y casas. Correcto. Okay. Precesión de los equinoccios, era de acuario y estrellas fijas. Eso sí tiene que ver con la actual era de acuario, eh... Y la precesión de equinoccio, eso sí creo que no tiene ma mayor necesidad de explicar. modelos digamos es el contexto global de cambio. Uh -huh. Y como uno colectivamente, pues desde el punto de vista global, universal. Okay. Y visto desde lo esotérico. Y como la influencia de ciertas estrellas fijas. Correcto. Okay, okay, okay. Modelos de arquetipos a través del esquema natal. Esto es Jung. Sí, Jung. Jung. Okay, perfecto, astrología kármica lo que nombradas ahorita, sí. me imagino que es profundizar un poquito el concepto en de guiones karma ancestrales, y dharma. karma, dharma vida okay. anterior o sencillamente eh, lo sometemos a observación eh, el aspecto de la evolución de nuestros genes, de nuestro ADN o sencillamente aspectos relativos a vida anterior, el tema es susceptible de de serse muy subjetivo, o sea la idea no es solo caer en En, en, en escenarios que para el hoy no son tan significativos, sino más bien es entender el, el, el factor evolutivo que hoy día nos tiene acá, más que entrar a hacer disertaciones de lo que yo fui, de lo que hice, no, no es digamos tanto ese objetivo, sino es más bien entender a semejanza del nodo sur y del nodo norte, Ay, si que, uno ya, sí, que uno ya trae... digamos una vasija llena. Si ustedes observan, y esta es una ilustración que yo tendré que mostrarles en alguno de los de los cursos y seguramente en el curso, si ustedes observan el nodo sur, es como una vasija. Uh -huh. Hagan de cuenta el recipiente que ya está lleno. En ese recipiente que ya está lleno ya hay experiencias, ¿no es cierto? Ahora lo que tengo es que empezar a llenar el nodo norte. Uh -huh. <ríe> Entonces, ese es un ejemplo muy interesante. Yo el ya traigo nodo a... norte es el trabajo de esta vida. Correcto. Y en ese trabajo o en esa misión tengo que hacer algo. Si alguien dice, bueno, es que yo tengo eso explicable bajo la memoria celular, okay, esa memoria celular también ya está llena por el nodo sur. Si ustedes lo miran por los ancestros del ADN o lo que quieran, es ese mismo nodo sur. Entonces aquí no va a reñir con ninguna posición ideológica. Además porque el ser humano es evolutivo y por lo tanto pues, no puede desprenderse de su pasado ancestral, de su cerebro reptil. de los condicionamientos de sus ancestros familiares pero si somos más profundos a lo mejor vamos a encontrar matices mucho más ancestrales que le conectan a existencias anteriores por lo tanto ese nodo sur y ese nodo norte es sencillamente una forma de aproximarse a ese factor kármico ¿no? es una manera de aproximarse en el sentido de, de la necesidad de hallar factores muy muy profundos que subyacen allá en el inconsciente y el objetivo entre otras es identificarlos y llevarlos a un nivel más alto que es la función entre otras del nodo norte pero como puede ser la función de un planeta esotérico o de un planeta que cumple factores evolutivos o, o de matices trascendentales que es el siguiente tema regentes Correcto. planetarios tradicionales y esotéricos al leer esto Correcto. ya me imagino que que ya hay una regencia diferente a nivel sí. esotérico y tradicional entonces desde luego okay, entonces ahí bien. llega un, ahí llega un punto muy importante Miren, guardando las proporciones, no es lo mismo levantar la carta astrológica a una persona que nace en este momento, sí, que a la rana que nació en, el, en ese mismo instante. O sea, cada uno va a vivir escenarios ¿de acuerdo? A lo que le corresponde vivir y a las herramientas con las que nace. ¿A la, rana, individuo... ¿a la rana rené ¿Rana, rana? <risa> sí. A la okay. rana no guita sino okay. la rana habitual. Entonces, el, el, el, el punto es esencial. Cada individuo de pronto tiene... experiencias y eso se puede constatar por ejemplo en las cartas astrológicas de gemelos ¿no? gemelos genéticos o gemelos astrológicos porque es, es bueno diferenciarlos eh, Gemelos genéticos o, pues evidentemente cuando ustedes hacen observación de una carta en donde pues, muchas veces las diferencias es de un minuto pues no siempre basta con la observación de los regentes tradicionales los mismos las mismas personas que nacen con su gemelo real genético tienen en ocasiones cosas que los diferencian primero porque aunque si bien los dos nacen con las mismas herramientas lo que diferencia es cada uno cómo las emplea ¿no? y es emplearlas es un insight o sea un darse cuenta o sea un grado de conciencia distinto ¿sí? y en ese grado de conciencia y o evolución ¿sí? pues obviamente buena parte de esas diferenciaciones surgen cuando se usan regentes esotéricos o sea que aquí la astrología va un poco más allá. Pueden ustedes hacer observancia de gemelos genéticos o astrológicos, o sea, personas que no tienen ningún parentesco, pero que si ustedes llegan a encontrar a una persona que nace el mismo día ahora o lugar de otro, sus vidas pueden tener sucesos similares, pero en otras distintos. Y eso se debe a que cada uno usa ciertas herramientas distintas. Entonces es lo mismo, yo puedo tener acá... mi serrucho, mi, mi, mi martillo, puedo tener muchas herramientas, pero pues si no sé qué hacer con ellas, pues ahí las puedo subutilizar. Si yo ya tengo un cierto dominio de eso, pues construyo. Es más, las puedo usar para romper un vidrio, o sea, cualquier cosa es válida. Lo importante es que yo lo uso de acuerdo a mi estado de conciencia. Lo mismo pasa con esta función planetaria. Hay planetas que tienen una regencia distinta debido a que las personas... Eh, y eso lo vamos a entender un poco bajo mucha simbología y, y bajo muchos elementos reales, ahí es donde uno empieza a mezclar factores de física para entender eh, el movimiento de los chakras, pero también un poco el movimiento del átomo, ¿sí? eh, ciertos símbolos para representar que una persona ve, observa, capta u efectúa situaciones muy distintas, eso desde el punto de vista de la psicología transpersonal y cómo esos mismos planetas pues obran diferente dependiendo de las regencias esotéricas entonces ahí le damos un matiz muy distinto ok, super, super, ese es un temita para un taller, ya la carta de unos gemelos <risa> sí o okay. astrológicos, también es muy chévere okay. Eh, aspectos y cruces como factor de evolución ¿eso qué es? sí, son las mismas cruces o sea, ahí complementa lo que acabo de decir entonces eh, el, el, hay tres cruces en astrología ¿no? que es la famosísima cruz cardinal la cruz fija y la cruz mutable eh, como eslabón energético diríamos, la humanidad en pleno ha pasado por esas tres cruces esas tres cruces quedaron simbolizadas en el Gólgota. una representa a Jesús, otra al ladrón arrepentido, otro al ladrón digamos inconsciente ahí encontramos muchas simbologías en muchas culturas por ejemplo en esa cruz mutable se va a encontrar un poco el símbolo de la asmástica usada en muchas culturas desde el budismo hasta la cultura celta e incluido por ejemplo el tercer Reich, o sea Hitler cierto okay. en diferente posición, entonces son símbolos arquetípicos que por ejemplo se encuentran en las runas, sí que son antiguas y ancestrales eh, símbolos de sabiduría de las culturas escandinavas, de los mismos germanos, ¿sí? entonces allí por ejemplo se van a encontrar alusiones a una forma de movimiento, lo que en India por ejemplo llaman los estados de movimiento de la materia, el rajas, el sadwa, el tatwa, digamos son términos digamos de la cultura hinduista, pero que ligados a la astrología serían tres formas de movimiento, la energía como cruz cardinal, la energía como cruz fija y la energía como cruz mutable. Entonces al unísono vibramos como, como, como mundo en esas tres cruces y el zodíaco está contenido en cada una de esas doce. Sin embargo hay individuos que son más de la cruz mutable, hay otros que son más de la cruz fija y otros que son más de la cruz cardinal. En lo anterior no quiere decir que eso haga alusión a los signos que las dirigen. Es decir, yo puedo ser cáncer, pero pertenecer a la cruz mutable. O tú puedes okay. ser Capricornio y pertenecer a la, a la cruz fija. O sea, se hace más bien alusión a que en la humanidad existen formas o escalones evolutivos, volviendo a nuestra analogía, un insight que te permite vibrar como cruz fija, mutable o cardinal. Y eso se mide con esos mismos regentes. Ok. Y finalizando, nivel de evolución y conciencia, que eso ya lo... Ya lo habíamos desarrollado anteriormente. Bueno, pues es un cursillo bien interesante. Yo lo veo más como involucrarnos en un marco teórico, ¿no es cierto, Diego? Tener herramientas para, para pues ya abordar esos procesos individuales que el mismo Krishnamurti... ¿Krishnamurti o Krishnamurti? ¿Cómo se pronuncia? Krishnamurti. Ok. Él ya murió, ¿no es cierto? Él era hindú. Sí, educado en Inglaterra después de los 12 años, amplio conferencista, okay. y, y tiene más libros que... <ríe> tiene una cantidad de libros en los cuales cada uno... son pláticas dadas, reúnen más de... de decir, hay una cantidad de libros que, que uno lo lea y es impactante desde lo psicológico, ¿no? Bueno, Diego, un antes y un después. O sea, al, al finalizar este curso... ¿Cuál es tu objetivo? O sea, que nosotros así, eh, rápidamente, una persona que tome este curso al final de las 30 horas, ya vamos a hablar un poquito de la, de la logística, eh, ¿qué puede tener o qué, qué, qué herramientas de crecimiento o de diferenciación vamos a tener antes y después de haber tomado este curso, A tu, según tu visión? Bueno, yo, yo, yo siempre he pensado que cuando uno... Eh, llega a la astrología esotérica o a cualquier rama de la astrología pues tiene unas tiene una mayor, un mayor grado de profundidad ¿no? entonces apuntarle a ese grado de profundidad es clave ¿no? Ajá. Eh, y en ese grado de profundidad pues yo insisto yo creo que, que es sentirse más integral sentir más universal es, es, es, es estar más ligado a situaciones más subjetivas intangibles que no es que te alejen de lo real, por el contrario, cuando uno es más profundo, está más enraizado, está más real, es más consciente de su cuerpo, de su esencia, de todo, entonces, en últimas, el objetivo del curso es crearte más un insight, o sea, un grado de conciencia, un despertar a muchas cosas, que te hace ser más compatible con todo, con la misma astrología, porque pues quienes nos dedicamos a ella lo hacemos día a día, pero también con procesos de transformación personal, de identificación de cosas, ...de que aquí de pronto se entienda... ...por qué es normal que una persona... ...siga un camino, por qué otra... ...pero de una manera mucho más, más integral... ...más profunda... ...entonces ya las personas que me conocen... ...pues saben que... ...yo he sido una persona muy acuciosa... En, muchos, ...en muchas áreas de la astrología... ...y por lo tanto para mí siempre ha sido... ...muy importante... ...abordar desde la astrología clásica... ...hasta la astrología más contemporánea... ...no, no cerrarme a ninguna expectativa... sino siempre entender el factor universal de la misma discernir lo que tenga que discernir desechar lo que considere no, no me es conveniente, no me es pertinente y casi que de una u otra manera todos tenemos esa necesidad de ser lo más amplios tomar un conocimiento, mirar si nos es útil o no entonces el gran objetivo de la astrología esotérica es crearte un nuevo insight o sea un mayor, de, un mayor grado de profundidad espero que este curso nos permita hacer un viaje más profundo hacia nosotros mismos ...pretende ser un factor, digamos... ...dentro de la escala... ...el que casi que abarca todo, ¿no?... ...y que lejos de responder todas las preguntas... ...es la necesidad de... ...lo esencial, clarificarlo... ...y por supuesto, otro gran objetivo... ...es seguir profundizando, ...haciéndonos más conscientes... ...por supuesto este, este curso tiene el objetivo... ...de que lleguemos a comprendernos más cabalmente... ...como ese ha sido el gran objetivo... de la astrología con la posibilidad de comprender, constatar, verificar pero también de tornarnos lo suficientemente universalistas por eso quisiera mencionar una de las grandes frases del célebre Carl Jung quien afirma, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta por lo tanto pues nos oiremos y buen resto de semana